Mi Gym en Casa, episodio 351 Muy buenas, bienvenidos a todos a un nuevo episodio premium solo para socios en migymencasa.com Hoy vamos a hablar un tema mmm, para deportistas avanzados sobre todo vamos a hablar de, de entrenamiento de fuerza y vamos a poner sobre la mesa conceptos mmm, bastante técnicos, tranquilos, que voy a explicarlo de forma sencilla, y luego estos conceptos que en teoría joe, tienen pinta de maravillosos y poder ser aplicables para hacer un entrenamiento mejor, como luego, en mi opinión, cuando los ponemos sobre la mesa, pues realmente pierden un poco de esa aplicación óptima que, que podría aparecer en un principio. Vamos a hablar de índice de esfuerzo percibido, percibido, perdón, repeticiones en reserva, carácter del esfuerzo de la repetición, que más o menos es lo mismo. Cómo aplicar a la calistenia estos indicadores, cómo medir esto en la práctica del día a día, cómo adaptar esto a los planes de entrenamiento, ponerlo en la práctica y si nos sirve para incluir esto una semana de descarga. Bien, ¿qué es el índice de esfuerzo percibido pues el índice de esfuerzo percibido del no es el acrónimo en inglés que es de rating of perceived Ex Exertion, es decir ratio de, es, de esfuerzo percibido son una hay como una tabla en el que eh, pues te va diciendo vale nivel rp pues de 0 a 5 es como fácil vale el 6 es duro, se pueden realizar más repeticiones sin dificultad. El 7 es muy duro, la última repetición es fácil, se pueden hacer dos o tres más. El 8, también muy duro, cerca de llegar al fallo se pueden hacer uno o dos más repes. El 9, muy duro, casi llegando al fallo, incluso deteriorando técnica en la última. Aquí ya vemos, a mí de primeras aquí algo me chirría. Yo siempre os digo que sean que sean las repeticiones que vayamos a hacer, muy duras, menos duras, lo que ponga nuestro plan... En el momento que falla la técnica, aunque pudiéramos hacerla con técnica mal, paramos la repetición y paramos la serie y esa y esa repetición no la consideramos completa. Con lo cual aquí ya varía un poco, ¿no? En, en teoría con, desde mi punto de vista, pues ya por encima del esfuerzo del nivel 8 ya no lo haríamos, ¿no? Bueno, y el 10 sería máximo levantamiento hasta el fallo, última repe muy lenta. Bien. Bueno, la última repe lenta también puede pasar con niveles 7, 8, pero bueno, es un con esto lo que quiero transmitiros mi punto de vista sobre esto es que son clasificaciones un poco ciertamente subjetivas que sobre el papel está muy bien vuelvo a decirlo pero eh, que pues estamos un poco en lo mismo en las repeticiones en reserva es algo parecido cuántas nos dejamos en la, en la recámara sin gastar cuando hacemos la serie y el carácter del esfuerzo de la repetición pues es el que utiliza Vadillo que lo hemos comentado ya más veces en el directo de agosto en las últimas preguntas también hablé de ello que pues, son las repeticiones que, que nos quedan por hacer. Por ejemplo, si tuviéramos programada una serie de 10 repeticiones con un carácter del esfuerzo de 12, pues significa que podríamos hacer una serie máxima 12 repes, pero hacemos 10. vale Cuanta más fuerza necesita el deportista, es decir, si estamos haciendo un entrenamiento de fuerza, pues vamos a ir como si utilizáramos mucho la fuerza. Si somos un atleta, Por ejemplo, como en el caso de la planificación para ciclistas, pues nos vamos a dejar en la recámara eh, más repeticiones. Es decir, si estamos en el sobre todo en la fase competitiva, estamos compitiendo en bici, pues si podemos hacer 20 repias, vamos a hacer solo 10, ¿vale? Para que no nos incida negativamente en el, en el desarrollo de nuestro deporte principal. Eso es un poco el carácter del esfuerzo eh, de la repetición, ¿vale? Entonces, visto esto, ya os digo, no voy a profundizar mucho porque creo que es demasiado eh, complicado, demasiado avanzado para luego en la práctica cómo realmente pues se diluye un poco ese beneficio. Ya os digo, esto es, esto es mi opinión, eh, como os digo, si no os cuadra mucho, pues oye, podéis en, eh, buscar ese tipo de, de entrenamiento, pero os voy a decir por qué, porque en la aplicación práctica creo que es cuando falla un poco esto. Bueno, vamos a ver cómo aplicamos esto estos indicadores a la calistenia. Bien, imaginaos que vais a hacer, eh, por ejemplo, dominadas y voy a hacer un esfuerzo percibido de 8 de 7 o voy a hacer, venga, puedo hacer 12 reps, que son mis dominadas máximas sin fallar, ya os digo sin fallar la técnica, si empieza a culebrear y tal, y haciendo cosas raras, esa repetición no la cuento, ¿vale? Si yo soy capaz de hacerme 12, Pues, el y tengo 10 programadas, imaginaos que los planes fueran por carácter del esfuerzo, que no lo son, ya lo digo, pues voy a hacerme, yo que sé, 8 o 10, no sé, 8, venga, pues voy a hacerme 8 y me dejo dos en la recámara, ¿no? O repeticiones en reserva, pues voy a trabajar siempre dejándome en reserva dos repes. Esto es súper complicado, es decir, vale, sí, me puedo hacer dos más, ¿vale? Lo vas a decir de forma subjetiva, pero no vas a saber... Joder, yo llevo entrenando un porrón de años y muchas veces... Uh, ahora estoy entrenando más el rollo fuerza-mantenimiento y uh, si me suelo dejar alguna, hay veces que digo, joder, parece que quiero llegar a la RP, no bueno, pues me esfuerzo un poco más. Pero realmente no tienes... O sea, es un parámetro muy, muy subjetivo. Esto se puede eh, medir de forma un poco más objetiva cuando baja la velocidad de las repetición, es decir, si yo estoy haciendo dominadas a un ritmo eh haciéndolas bien la técnica, ¿vale? Y marcando bien las repeticiones, hago subo, yo que sé, en un segundo y empiezo a trancarme un poco, eso me indica que ya estoy eh, tirando de las repeticiones de reserva y cuanto más me atranque, más me voy acercando al fallo muscular, pero es que igual me atranco en la 13, igual me puedo hacer 20, entonces también es un poco habría que ver en qué tipo de ¿Cómo estamos trabajando en el momento? ¿Estudiar cuando baja la velocidad de la repetición? ¿Cómo lo hacemos? ¿Un encoder? ¿Nos compramos un encoder? Eh, a ver, nosotros, la gran mayoría de los que escucháis este podcast, eh, somos deportistas aficionados y si somos muy frikis, que los que me incluyo para medir este tipo de cosas en la práctica, creo que para la gran mayoría de nosotros, pues que al final es más el engorro de estar midiendo cosas que el... El, el jugo que le vamos a sacar en nuestro rendimiento con lo cual ahí pues es que no le veo no le veo demasiado demasiado color a esta aplicación eh, de estos indicadores vale obviamente ni mucho menos estoy diciendo que no sirvan y que, que estén mal y ni, ni, ni mucho menos vale pero en la práctica de deportistas eh, intermedios es decir varias dominadas incluso bastantes avanzados no le veo no lo encuentro para sacar el jugo dicho esto la única planificación que vais a encontrar en toda la web las dos únicas planificaciones son las de dominadas con lastre creo que eran más de creo que es más de un 30 del peso ahora mismo no lo recuerdo de tu las de tu peso corporal es decir con unos 30 kilos de lastre o por ahí 25 30 kilos depende de lo que peséis. o incluso la planificación para dominadas a un brazo que ya tienes que ser capaces de hacer dominadas con un montón de lastre, ¿vale? En torno a depende de lo que peséis, pero en torno a 50 kilos por dar una referencia. Esta referencia os la doy para que veáis el nivel avanzado que tenemos que llegar para poder, bajo mi opinión, sacarle el partido a esta siguiente escalón en la forma de medir, ¿vale? Esto lo, yo lo hice con, con un metrónomo, lo podéis ver en el plan para dominadas con lastre y en el plan para el dominada a un brazo que el metrónomo te marca la velocidad de la repetición. Es decir, hay unas tablas, son cuatro días de entrenamiento, en las que te pone el lastre que vas a utilizar. De hecho, el, un día es súper suave, el segundo día es suave, el tercero es intensidad media y el cuarto ya es fuerte o máxima. vale Entonces, lo que nos hace es eh, ir muy reservones los primeros días para hacer muchas repeticiones es decir, hacer bastantes repeticiones con ese peso, y el metrónomo nos va a indicar cuando llega un momento en el que no llegamos a la velocidad requerida. requerida perdón ¿Cuándo va a ser eso? Pues cuando nos atrancamos un poquito. vale Y ahí vamos a notar que ya no, no, no hemos metido la repetición dentro del rango y paramos la serie. vale Ahí sí que el carácter del esfuerzo, que no es carácter del esfuerzo porque no sabes cuántas te quedan, sino la velocidad de la repetición que al fin y al cabo es... No es exactamente eso, ¿no? Pero sí que es aplicar un poco este carácter del esfuerzo a, a, a, a, la, a la velocidad de repetición, que más o menos son cosas que se entrecruzan, ¿no? Que van quedan muy de la mano cuando eso realmente es útil. De hecho, los que no queréis estar con metrónomo, en el momento que ves que os atrancáis un poco, siendo objetivos, que a veces cuesta, ¿no? Cuando estás ahí entrenando, voy a meter la repetición, paramos la serie y, y, y ya nuestro atrancamiento de las anteriores, atrancamiento, es decir, pérdida de velocidad nos va a indicar que tenemos que parar la serie, pero ya veis que solo lo utilizo en esas eh, planificaciones muy avanzadas, con mucha intensidad, con mucho volumen, eh, y en el resto, ya os digo, creo que no es que no es lo óptimo, ¿vale? O sea, lo óptimo sí que sería, joder, yo tengo un tío ahí que es una máquina, que tiene un montón de aparatos que me puede medir, eh, para arriba, para abajo, obviamente no, miro un montón de parámetros y cada día justo el entrenamiento a la carga... Vale, eso sería lo óptimo, desde luego Pero es lo óptimo A gente normal que queremos Hacer nuestro entrenamiento, disfrutar de ello Ojo, yo parece que me ha trancado un poco más Un poco menos, bueno, o sea seguir, Siguiendo un plan sencillo Pues creo eso va en contra de la simplicidad Del entrenamiento, obviamente Si quiero el máximo rendimiento eh, Mejor será Medir un montón de cosas, sí Pero yo personalmente Hasta ciertos niveles, ya os digo Y simplificando mucho con un metrónomo, la máxima cosa de medir y tal, pues iría hacia allí, pero en, en, en gente normal, varias dominadas, no veo que sea eh, un indicador pues para estar midiendo todo el rato, ¿vale? Pero ya os digo, vuelvo a insistir, es mi es mi punto de vista, no, no creo que sea el mejor, pero os voy explicando un poco el porqué de de, de, esta, de esta opinión, ¿no? Bien, ¿cómo medir esto en la práctica del día a día? Vale, Nos olvidamos un poco de, de medir demasiadas cosas, ¿vale? Yo hago mi entrenamiento normal, oye, ¿cómo puedo aplicar esto para que sea un poquito mejor? Bien, lo que lo que sí que haría es, lo primero de todo, lo que siempre incido, que soy muy pesado, técnica perfecta, o al menos técnica muy buena, ¿vale? Que no sea lesiva y hagamos el rango de movimiento completo. Y con esto que vamos a conseguir, trabajar siempre... Por debajo, pues como marcaban ¿no? las tablas estas del índice de esfuerzo percibido, en torno al 8, como mucho, es decir, si yo fallo la técnica, ya voy a parar la repetición. Eso me va a dar un espacio de seguridad en el que nunca voy a trabajar máximas. A ver, el día que os toque hacer un test, cuando habéis acabado el plan que estáis haciendo, pues obviamente ahí si no venga ahí podemos forzar un poco, que nos haga una técnica un poco chuchurría, bueno, y hacer una o dos más, ¿vale? Porque es el día del test, ¿vale? Y decir, mira, pues he conseguido X repeticiones. Pero también tened en cuenta, si habéis conseguido, imaginaos, 12 dominadas, que eh, las últimas una y media han sido un poco churro. Pues vamos a poner en el test que hemos conseguido 10 dominadas, si queréis poner más dos y decimos, hemos hecho 12, venga, vale, aceptamos barco. Pero que luego, a la hora de ir al siguiente plan, lo que tenemos que ser conscientes es de... Eh, que hemos conseguido 10 repeticiones, porque si no luego casi cada una y media que hagamos en cada serie o la última serie van a salir también un churro y estamos ves trabajando en una intensidad por encima de la que de la que deberíamos y pues oye, al final estamos ahí forzando un poquito la máquina. En principio tampoco pasaría nada, pero no sería lo ideal. Entonces, ¿cómo adaptar esto a los planes del entrenamiento de entrenamiento? Que un poco ya lo hemos visto, pero ¿cómo hacerlo más palpable? Bien, pues cuando yo, eh, si, si os fijáis en los planes, sobre todo me dirijo a planes intermedios, ¿vale? Los que estéis con el plan de calistenia básico, olvidaros un poco de estas cosas que ya habrá tiempo de incluirlo, ¿vale? Ahí simplemente seguid el plan y, y no os volváis locos porque no hace falta mm, complicarse mucho, ¿vale? Para los intermedios, bueno, para los avanzados ya lo hemos visto... ...con los dominadas con lastre... ...con mucho lastre y dominadas a un brazo... ...que ya es una planificación muy específica... ...pero los intermedios que estamos haciendo... de dos dominadas a varias dominadas... ...a diez, doce, las que sean... ...¿cómo adaptamos esto? Bueno, pues simplemente fijaos... ...es muy sencillo... ...¿cómo adapto esto? ...dejándome repeticiones en la recámara... ...¿y cómo hacemos esto? Bueno, pues muy fácil... ...si imaginaos que yo hago diez repeticiones... ...en una sola serie... Sabéis que en la, en la primera pestaña de los planes Excel, las hojas estas de cálculo, tenéis que marcar cuántas repeticiones os hacéis por serie. Con lo cual, si yo me hago 10 repeticiones, no me voy a marcar eh, no me voy a marcar a las 10, obviamente, ni me voy a marcar 9, ¿vale? Como mucho me marcaré 8. Si yo hago otro deporte, si no me quiero meter mucha caña, si quiero ir más reservón, pues en vez de meter 8 repes, igual me marco 7 o incluso 6. ¿Vale? ¿Pero qué pasa? Que eso, hasta que no llevéis una semana entrenando, o al menos el primer día de entrenamiento, no vais a ver cómo le sienta al cuerpo. Me explico. Imagínate que tú te haces 10 repeticiones perfectas de dominadas. Y luego vas a tu plan y dices, venga, voy a ponerme que me hago 8, ¿vale? Pues el primer día del plan te tocan 3 series de 8 repeticiones, más el resto de los ejercicios. Y cuando lo has hecho dices, joder, pues sí que veo la primera serie voy súper fluido, la segunda menos y la tercera voy poco fluido, pero... Oye, no voy mal, ¿vale? Me atranco un poquito la última, pero voy perfecto. Oye, pues ahí, genial, ¿vale? Estamos haciendo un entrenamiento de fuerza dejándonos, fijaos, sin quererlo, el carácter del esfuerzo, bueno, le estamos respetando respetándonos un 8 sobre 10 sobre el papel, bueno, y en, y en la realidad, si lo midiéramos mucho con el encoder, quizá la última, dependiendo de cada persona, la última... Serie, en la última repetición Igual en vez de hacer 8 Igual haríamos 7 O igual vamos tan bien Que la primera serie Hacemos 9 la segunda 8 ¿Vale? ¿Os dais cuenta un poco? Entonces Si mido todo perfecto Igual hay alguna repetición Que baila Que sube o que baja Pero A mí personalmente Me es mucho más fácil decir Mira, tres series de 8 Y me dejo de comerme la cabeza Que la primera la hago muy rápida Y la segunda un poco más lenta Pero simplificar ¿Vale? Al final Lo sencillo es lo que funciona Porque de medir demasiadas cosas Al final es... Más difícil de llevar a cabo Y no digo que no sea más exacto Pero en la práctica, en nuestro día a día De personas normales, es más complejo ¿Vale? Bien Otra forma, imaginaos que habéis hecho eso Pero jo, al día siguiente, pues yo que sé, hacéis natación O corréis, o yo que sé y te, O trabajáis en un trabajo físico jo, Yo es que estoy, me, me noto mucha agujeta A ver, en la primera sesión no os hacéis Conclusiones, ¿vale? Esperad una semana o dos a ver cómo responde vuestro cuerpo y ahí sí que podéis reajustar que es lo suyo, ¿vale? Porque al principio entre que aprendemos la técnica tal, nuestro cuerpo se adapta un poco es demasiado pronto para sacar conclusiones pero al menos en la primera semana ya podemos decir mira, joder, pues este tipo de, de repeticiones que he puesto es decir, estas repeticiones que he puesto por serie que al fin y al cabo son el índice de esfuerzo percibido o son las repeticiones en reserva al fin y al cabo estamos hablando casi de lo mismo pero en vez de meter ocho, joder, pues mira, me voy a dejar tres en la chistera, voy a hacer series de siete, ¿vale? Y, o oh mira, es que yo me quedo muy machacado, voy a hacer series de seis, porque luego, yo que sé, yo hago natación y luego, pues parece que voy peor. Oye, pues las que sean, ¿vale? A ver, las que sean, no. Tampoco, si hacemos 10 repeticiones, hacer un entrenamiento con serie de cuatro, tampoco vamos a hacer nada, ¿vale? Prácticamente nada. Entonces... Yo os invito a que lo probéis ¿Vale? Porque no hay forma sino de probar O sea, no hay forma de... Está muy bien que yo os cuente Aquí. Sí, pues hacéis 10 De 6 a 8. Vale, pues No sirve de nada si no lo incluís ¿Vale? Pero que veáis un poco esto ¿Qué pasa también? Y ya vamos con las semanas de descarga ¿Qué pasa cuando Llega un momento En que el volumen sigue aumentando, es decir, cada hacemos más repeticiones con series, el plan se va poniendo, como suelo decir, cuesta arriba, nos vamos atrancando más, hay días que nos dejamos una repetición, bien, ahí estamos aumentando reduciendo las repeticiones en reserva, aumentando el carácter del esfuerzo. Por eso, cada tres semanas, normalmente hay planes que no, vais variado, ¿no? Pero hay una semana de descarga, es decir, baja el volumen. ¿Para qué? ¿Para qué? para que nuestro cuerpo sea capaz de asimilar ese, ese entrenamiento y que cuando van pasando las semanas y el carácter del esfuerzo cada vez es mayor seamos capaces de uh, de asimilar ese entrenamiento darle una semana de respiro a nuestro cuerpo y que la semana siguiente volvamos con más fuerza y siendo capaces de asimilar ese entrenamiento vuelvo a decir, imaginaos que ya habéis hecho un ciclo o sea, un ciclo, una, un mes entero, ¿vale? Es decir, tres semanas que va subiendo el volumen y una que lo baja. Bueno, habéis hecho dos ciclos y, joder, la cosa se pone cuesta arriba. Ya la primera semana, veis que la cosa, uff, que para acabar la tercera semana la vas a pasar al decaín. Bueno, pues no pasa nada, cogemos y bajamos una repetición en las series. Así nos damos más espacio. Es decir, aunque el plan diga que ahora nos tocan tres series de 10 repeticiones, de lo que sea, pero ya ves que vas apretado, pues... En, en la primera sesión de la semana 1 De comenzar el mes, por ejemplo Pues ya en vez de 10 nos bajamos una Y nos, y nos, nos metemos 9, ¿vale? Eso lo podéis cambiar en, el, en la primera pestaña Y metéis una menos Aunque el plan diga que hay que hacer X Metemos una menos Bien eh, Esta es la forma, yo creo, más Es el compromiso entre ser exacto Y ser eh, fino en la planificación Y que sea sencilla ¿vale? No, obviamente, sí, si sí, hay una persona que está encima de ti, no, mira, hoy te vas a hacer tres de detrás, porque yo veo que la, el parámetro no sé qué, para arriba, para abajo, a ver, eso no lo tenemos. Si estáis apuntados aquí y entrenáis a vuestro aire, eso no lo tenemos. Tenéis soporte, que me podéis preguntar cosas, pero al final yo no estoy ahí con vosotros, ni con un encoder, ni estamos midiendo todo, ¿vale? No no vamos tan fino Vamos a una cosa sencilla y, y, y con sentido para nuestro día a día, ¿vale? Entrenamos porque nos gusta, nos estamos mejor, mejor físicamente, pero no queremos llegar a las Olimpiadas, ¿vale? Si alguno estáis para llegar a las Olimpiadas, igual es igual no es el sitio <risa> adecuado, ¿vale? Pero para la mayoría de nosotros es el es la forma de, yo creo, de de cuadrar de forma sencilla estas planificaciones. Y como os digo, si veis que la planificación al final es lineal, pero ascendente, va a llegar un momento en que Oye, mira, he bajado una repetición tal y no consigo. Bueno, pues entonces replanteamos, ¿vale? Replanteamos. A ver, mira, este plan es muy agresivo. Pues si estoy en el en un calisténico, iba a decir el calisténico loco, que es el más el más agresivo que hay, que solo lo recomiendo para casos extremos de oposiciones y demás, pues oye, veo una planificación un poquito más suave, una planificación anterior eh, que no me que no me suponga ese ese esfuerzo continuo, es decir, si yo tener si tengo una semana al mes en el que voy un poco a cuesta arriba vale es asumible pero si yo las tres semanas del mes voy apretado y voy uff, haciendo tengo mucho esfuerzo percibido por seguir un poco con el acrónimo este lo que vamos a lo que vamos a hacer es que vamos hacia el sobre entrenamiento entonces ahí realmente lo que tenemos que hacer es eh, dar un paso atrás y decir oye vamos a ver esta planificación es demasiado exigente vamos a buscar una o vamos a adecuar lo decía, las repeticiones a una cosa más acorde. Al final, al final todo se trata en decir, "Oye, mira, llevo llevo un mes con esta planificación, ¿qué tal? Oye, oye mira, oye, mira, pues sí me encuentro bien, no tengo dolores, no tengo molestias. Hay algún día que se me atranca un poco, pero oye, voy bien." Oye, perfecto. Oye, mira, llevo un mes, bueno, o, o llevo el último mes, joder, voy apretado con la con la planificación esta, es muy dura para mí. Me están saliendo molestias. Oye, es un es un signo de que estamos forzando demasiado la máquina, ¿vale? Y ya fijaos que no hace falta ni hablar de carácter del esfuerzo ni nada. Simplemente, oye, ¿cómo te sientes? Uf, muy machacado. O tengo una época en el curro uf, que voy... Estoy durmiendo menos o estoy muy estresado. Oye, el entrenamiento estamos entrenando por salud. O también por rendimiento, pero la salud es lo primero. Oye, vamos a reajustar durante un par de meses esto, bajando el volumen, bajando lo del carácter del esfuerzo que hemos visto en las reps que hacemos en cada serie. Y, y ya está, ¿vale? Pero se trata un poco... De escuchar nuestro cuerpo y no solo escuchar, sino obrar un poco en consecuencia. Los que tenéis eh, soporte, oye, me podéis preguntar, oye, mira, yo estoy haciendo esto y me pasa lo que has dicho justo, que voy ya muy apretado. Oye, pues lo reajustamos, ¿vale? Que de hecho lo vamos haciendo. Oye, eh, los que no tenéis soporte, oye, lo ponéis en el grupo de, de Telegram y lo vamos viendo en los directos y vamos reajustando todos así en, en común para que también lo vayamos, lo vayamos viendo, ¿vale? Bien, pues nada más. Gracias a Kike por sacar por sacar este tema, eh, por haberlo traído. Espero que os haya resuelto eh, esas dudas que, que podíais tener respecto a esto. Y nada más, nos escuchamos el lunes con un nuevo episodio. Ser responsable para ser feliz. ¡Hasta luego!